Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. La diputada radical Agustina García dijo en Radio Kermés que el país no está en condiciones de reglamentar la prostitución y mostró una posición ambigua en el marco de la disputa con el abolicionismo. Creo que hoy la Argentina no está preparada para reglamentar, pero sí hay que buscar otras alternativas y ver quiénes son las mujeres que están en esa situación, porque muchas veces eh, se las somete, digo, eh, el, el, la falta de acceso al, al empleo eh, formal, eh, la falta de, de acceso a, a, a otros beneficios eh, sociales y demás, hacen que las mujeres tomen esta decisión, eh, y que muchas veces en su contra, digo, no, no es la mujer no se quiere dedicar a eso, pero no le queda otra, eh, pero me parece que hay que hacer un relevamiento de quiénes son las mujeres y personas trans, y, pero también darle la posibilidad de que estudien, de que puedan formarse en un oficio eh, y que puedan elegir, ¿no? Es, me parece que, que es fundamental. Se quemó íntegra en Victorica la vivienda de Carolina Cabral, hija del lonco, ranquel Daniel Cabral. Tiene cinco hijes y perdieron la totalidad de los bienes materiales. Mauro Aromando, de la agrupación Buta Traum, pidió solidaridad. La situación concreta de Carolina es que se eh, prendió fuego la vivienda, la vivienda que estaba habitando ella. Es una vivienda que la alquilaba el municipio, de ahí de Victorica. Eh, ...una vivienda que tenía ciertas falencias y carencias, digamos... ...pero bueno, ahí estaba habitando ella. Ingresó en el Consejo Deliberante de ToAy ...y un proyecto para la creación del Consejo Municipal de la Mujer. La concejala Ana Bert comentó en la mañana quermesera... ...la necesidad de contar con ese organismo. El funcionamiento vino como con una especie de... ...ya eh, predeterminada manera de, de, de armarlo y de trabajar... Eh, cosa que, bueno, esto se verá en el, en el, en el recinto y en las comisiones eh, Si esto se acepta, ¿no? Si se cambia algo Pero vino con una manera de funcionamiento, ¿sí? con ¿Cómo debería estar integrado? Eh, nada Pero bueno, esto hay que verlo Yo no te puedo decir si se va a aprobar así o no La idea a mí me parece estupenda Pero bueno, tenemos que ver eh, cómo, cómo sigue en el eh. consejo. La Liga Cultural de Fútbol lamentó la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de prohibir los entrenamientos de la actividad en todo el país. El presidente de la liga, Guillermo Rechimont, dijo en Radio Cracia que la medida es incomprensible. Es el Consejo Federal de, del Fútbol del Interior, que es el que tendría que estar pelando por los derechos de, de, del fútbol del Interior, no, no del, del fútbol capitalino o del AMBA como... Claro. Y lo que había dicho el presidente de, de AFA ayer ante ayer, me parecía hasta, bueno, hasta entendible, que, que lo que es el fútbol profesional estuvieran todos en, en las mismas condiciones para que no se saquen ventaja. Que otro tipo de fútbol tienen otro tipo de recursos, pero de ahí a extender el, el consejo que extienda la, la medida hacia, hacia todos los clubes de las ligas, me parece que no... Es acertada la medida. Radiocarmes.com